Clopirón, tridec uno y sesdec. Penacho, moño, jupo. El moño del faisán, la jupo de la faisano. Industria, industrio. La industria del hierro. la industria del acero, la industria del hierro, la industria de ferro, incluir, inclusivi, bebidas, la preso incluidas manchacho caitrincacho, el precio incluye comidas y bebidas, La preso includas manchacho y caitrincayoí. Algo, un poco, cantidad. Iom, un poco de pan. Iom da pano. Ironía, ironío, ironía de la suerte. Ironío del asorto. Causa. Causo. Causa y efecto. Causo cai efico. Comenzar. Comenci. Comenzar un trabajo. Comenci laboron. Comenzar un trabajo. Comenci laboron. Comparar. Compari. Comparar una persona con otra. Compari. Unu persona con una Concebir. Conceptuar. Concepti. El hombre necesita percibir antes de concebir. La homo, besonas, percepti, antao, concepti. Incumbir, competere, concerni. Te incumbe a ti, tio concernas bin. Conciso, concisa. se conciso es tu concisa confiar confidi confiar algo a su memoria confidi ion alcia memoro competir rivalizar conculi competir por los por el título competir por el título concuri por la concuri por la titolo. considerar consideri no le considero capaz de tal acción mi consideras lin ne capabla yetia hago No le considero capaz de tal acción. Mi consideras Lin ne capabla yetia hago. Construir, edificar, construir. Una casa se construye ayudado del dinero. Domo construichas helpante da mono. Aunque Kvankam. Aunque estoy malo, no faltaré a la cita. Kvankal mansana, mi ne mancos chela rendebuo. Lanzar al público. Lanzar al mercado. Lanchi. Por fin se lanzó el libro. fin FINE lanchis LA LIBRON. SEGÚN. LAU. SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAU LA circunstansoi. SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAU LA circunstansoi. EMPARRADO. GLORIETA. Laubo. Ellos cenaron en la glorieta. Ili noctemanchis en la laubo. Alabar. Elogiar. Laudi. Alabar a uno por su discreción. Laudi. Ion. Proties discretezo. Laudi iun proties discretezo. Según dicen, laudire. Según dicen, él vendrá. Laudire li venos. En lo posible. Cuanto es posible. La hueble. En lo posible iré a verte. La hueble miros vidi vin. En lo posible iré a verte. La hueble mi iros vidi vin. Juego. Ludilo. Nuestro equipo jugará mañana. Nía te amo, ludos morgau. A pesar de. Malgrau. A pesar de todo, lo encontré. Malgrau mi rencontis. Faltar. Haber de menos, echar de menos, manqui, me falta tiempo, mancas tempo al mí, suave, apacible, milda, el viento era suave, la vento estis milda. Vecino, naivaro. Nuestros vecinos son muy ruidosos. Ni hay naivaro estas tre bruemai. Ofrecer. Hacer oferta. Oferti. Ofreció un cuadro por 100.000. Li ofertis pentrachon por cent mil euroi, a menudo con frecuencia ofte, vienen frecuentemente, venis ofte, exigir postuli. Exigir un pago. Postuli pagon.